Segundo libro de Crónicas, capítulo d i i e c n u e versículo v e primero j o s a f a t rey de Judá, volvió en paz a su casa en j e r u s a l é n y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey j o s a f a t Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han aliado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de las tierras las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues j o s a f a t en j e r u s a l é n pero daba vuelta y salía al pueblo desde b e r s e b a hasta el monte de e f r a í n y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad, Lo que hacéis, porque no juzgáis un lugar de hombre, sino un lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, Y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a j e r u s a l é n Y les mandó diciendo, Procederéis asimismo、sí、con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos, que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, Les amonestaréis que no peque n contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová y Sebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno.